Buenos días, ¿cómo bueno, Buen día. bien eh, Mauricio, han llamado nuevamente a licitar la línea Santa Rosa-Toay. A ver, contanos. Sí, eh, bueno, como de público conocimiento, el viernes salió publicado en el boletín un nuevo llamado a licitación, el decreto que firmó el gobernador, y a partir del día lunes, hoy están disponibles para la compra del pliego de un cuarto llamado basado sobre esa línea, que históricamente, bueno, en el 2020, en En plena pandemia, en junio, venció, digamos, la concesión histórica que tenía la empresa eh, por 10 años. Eh, eh, eh, ¿Hubo algún cambio en el pliego? Digo, porque en las últimas quedaron, este no se pudieron adjudicar. Eh, ¿Le hicieron algún cambio al pliego o son las mismas condiciones? Sí, si bien, digamos, eh, aclaramos, digamos, si bien no quedó quedó desierta, como vos decís, por falta de oferente, no. la... Nosotros la entendemos el señor gobernador entiende que es un servicio básico entonces lo que hizo la provincia como autoridad de aplicación hacer digamos eh, contrataciones en forma directa claro. digamos, el servicio nunca se cortó mm. en las condiciones que se, que se estaban dando en este nuevo pliego lo que van a tener las empresas la lll la posibilidad de solicitar digamos en su oferta una cierta cantidad de pasajes garantizados quiere decir que la empresa le puede pedir a la autoridad de aplicación una cierta cantidad de pasajes, si durante ese mes, por declaración jurada, digamos el concesionario digamos no llega a ese cuco que que él estipuló en su plan de negocio, la provincia se haría cargo de esos pasajes. Ajá. Esa es la, la importante innovación digamos que tiene el pliego de, de los pliegos anteriores o de los pliegos históricos que ha tenido la, las distintas líneas que tiene la provincia. Ah, bueno, es un incentivo importante, digo porque eh, casi que le garantizaría a la empresa no perder por lo menos. A la empresa le garantizaría la ecuación económica, claro. digamos, empieza la actividad eh en el primer día, digamos, del mes y ya sabe que el digamos tiene un techo, digamos, de pasaje garantizado. Si uh -huh. la empresa eh digamos vende por arri por arriba de esos pasajes, bueno, ahí no se va a disparar ningún tipo de aporte, si es por debajo, la provincia se compromete a satisfacer esa brecha de, de pasaje. y sí no y está ese piso mínimo eh, ya tiene un número o es una oferta que tiene que hacer la empresa es una oferta que tiene que hacer todas las personas que que compran digamos el, el pliego y están digamos predispuestos a ofertar Es más nosotros cuando vamos a ponderar la oferta eh, ese ítem de las distintas ofertas se le va a dar un puntaje A menor cantidad de pasajes solicitado, el mayor mayor puntaje tenga. Entre otras cosas, como puede ser también la antigüedad de los vehículos, los antecedentes y la cantidad de frecuencia ofertada. Okay. Son cuatro ítems. Uh -huh. eh, digamos La mayor cantidad de puntaje se lo lleva este techo, digamos, o esta solicitud de, de pasaje garantizado. Pero después de la oferta, también se, la propuesta se analizan con las otras tres variables. Bien. ¿Cuándo se resuelve esto? Nosotros, bueno, se resuelve la fecha, digamos, de presentación y análisis de la propuesta, hasta el viernes 28, como te decía, salió publicada, a partir del día, hoy lunes, están dispuestos, digamos, los pliegos para la compra, el valor es un valor simbólico, dos mil pesos la compra del del pliego, y entendemos que en estas condiciones actuales eh, eh, haya un Eh, creemos que va a haber empresas interesadas uh -huh. eh, y una pregunta quezá no, no no es para la coyuntura pero un análisis de mediano o largo plazo digo acá el esfuerzo ha hecho un, el, el estado ha hecho un esfuerzo para garantizar el negocio de empresas privadas no está en el radar la posibilidad de, de prestar el servicio de otra manera directamente desde el estado por ejemplo está dentro de la posibilidad digamos lo dice la misma cuestión de la provincia de La Pampa, que los servicios públicos están en cabeza del Estado. Eh, nuestra modalidad, digamos, siempre fue, bueno, con licitaciones privadas, pero llevaba un momento se podría analizar, de digamos, de, de ver la manera, digamos, que lo cumple el Estado también. Nosotros entendemos que este pliego, como vos lo decía es innovador es histórico, digamos, eh, digamos el, el sector, digamos, del transporte tiene un grave problema conjuntural, digamos, no solamente en la provincia de La Pampa, sino en todo el país. Eh, es más, digamos, del 2018 para adelante, en ninguna provincia pudo, digamos, licitar, digamos, exitosamente una concesión, digamos, todas las empresas, todos los servicios provinciales están con permiso precario. Uh -huh. Nosotros entendemos que este pliego cumple, digamos, la, va a cumplir con las expectativas del sector, uh -huh. esperemos que lo podamos eh, concesionar, digamos, eh, en es, con esta característica, pero siempre está la alternativa de, de crear una empresa estatal, uh -huh. nosotros creemos que el servicio como uh -huh. lo está haciendo la empresa privada, o el, eh, es un servicio excelente, muy bueno, y queremos seguir con esta línea, misma línea, pero podemos se puede analizar esa alternativa. Eh, Mauricio, te consulto cómo están llegando lo, o cómo están recibiendo las empresas eh, que reciben subsidios, eh, lo están llegando en tiempo y forma desde Nación, lo están enviando. Sí, sí, a partir de esta nueva gestión, digamos, nosotros eh, a partir del 2020 el sector Eh, fueron beneficiados los subsidios nacional uh -huh. y la provincia a todas las líneas provinciales pone una contraparte actualmente es del 130%. La provincia tiene un compromiso del 100%, digamos, eh, el monto que llega de nación hace una contraparte del mismo monto, pero la provincia actualmente, entendiendo por el tema de la suba del combustible y que no existía hoy, estos últimos tres meses está aportando el 130%. Uh -huh. Bien. de los servicios provinciales, después claro. tanto el servicio de General Pico como el de Santa Rosa y de jurisdicción municipal. Bien, sí, claro, acá. sí, sí, sí lo, lo el transporte urbano de, de cada ciudad, Santa Rosa y, y, claro, y Pico. Claro, pero hay que entender también, bueno, que a partir del 2020, en plena pandemia, digamos, los empresarios tuvieron dos o tres meses sin prestar servicio, uh -huh. los sueldos fueron pagados igual, eh nosotros entendíamos que la línea santa Rosa toay necesita una cierta conectividad como si fuera un servicio urbano esos digamos siempre prestaron el servicio hay una buena comunicación y con, con los empresarios eh, nosotros uno en, en primer momento durante el 2020 2021 se dieron aporte a todos los sectores digamos de tanto los servicios garantizados como los puerta a puerta, que son los diferenciales, y los servicios de fomento. Así que la política, le digamos, la provincia ya viene de una política de aporte al sector, porque entendemos que el servicio que se presta es básico, más en algunas localidades del oeste de la provincia que no tienen ningún tipo de conectividad, que no son, digamos, las líneas de fomento. Nosotros, la provincia, a través del gobernador, hace un gran esfuerzo para para satisfacer esa demanda. Mauricio, no sé si quedó algo que nos quieras contar, sino gracias. No, no, eh, utilizo digamos el medio para, para bueno, eh, todos los interesados, las empresas que están interesadas en comprar digamos el pliego, que se acerquen a la dirección de transporte. Bueno, eh, que tengas buen día, muchas gracias. No, gracias a vos.